Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola. Damos comienzo al programa 473 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Sí, sí, 10 años y medio, ¿no? Este. Este es un programa lleno de... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Exactamente. Yo lleno... soy Lara. Sí, Lara. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Este. Mmm... Que vos chiquitita tenías, ¿eh? Cuando grabaste esto, ¿eh? Bueno... Sí... Eh, bien, eh, ya se metió el otro, ya se metió... ¿Y vos quién sos? ¿Vos eh, no es eh, Abuelo. No, eh... Hola, Abuelo. Hola, y vos... ¿Y bien, hola, hola, Río. Te quiero, Abuelo, sí, te quiero. Yo también te quiero, Sí. Este, bueno... Ay, sol y hace frío también Sí, sol y hace frío, exactamente Bueno, ahora mucho sol no hay aquí en Mar del Plata Pero, este, el fresco se nota, ¿no? Eh, cinco, cumple, eh, cinco Sí, sí Un montón de años, ¿no? Sí, sí, ya los cumpliste, ¿no? Este, bueno... Y estamos acá... Sí, eso es. Bien. Eh, un programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes, eh, lleno de subversiones sonoras. Eh, nuestra... Y aquí estamos, eh, nuestro mail, gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí podés... La encont... Otra Oreja. Exactamente, La Otra Oreja y este podés eh, no solamente... Eh, verlos ver y cliquear el link de los programas anteriores, ¿no? Ahí está en el Facebook de sí, otro. Es vez. Bien, bien. Y estamos aquí emitido desde Radio de la Azotea en Mar del Plata y hacemos este programa junto con ¿Con quién? En la operación Pablo Guso. Sí, en la operación psicotécnica de este programa. Sí. Te... En la locución estaba Liliana Daunes, Quique Peso y Lara también. Pues algo, poner un poquito de música? Eh, sí, sí. Eh, vamos a pasar la música en homenaje, en homenaje al Che a pedido de Río. Eh, y empezamos con un, un tema en homenaje al Che. Eh, que mejor... La otra que... oreja por el Che Guevara. Exactamente. Y hay un poema de, de Julio Cortázar, increíble, ¿no? Yo tuve un hermano y, y Pablo Milanés y Silvio Rodríguez hicieron una, una canción casi inmediatamente a la muerte del Che, ¿no? Si el poeta eres tú. ¿Te parece que escuchemos? Yo tuve un hermano, a Julio Cortázar, y Pablo Milanés, si el poeta eres tú. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche, su estrella elegida. Si el poeta eres tú, Como dijo el poeta Que el gato que tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú que tengo yo de hablar que goba tanto Si el día subo al futuro os lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejar? Comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol o morir sin amor, que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú, como dijo el poeta. se mil noches de lluvias coloridas eres tú Que puedo cantar de po banda La Otra Oreja por el Che Guevara. Y poemas maravillosos, ¿no? El de Julio Cortázar y el de Humberto Constantini, que fueron replicados en las redes sociales, muchos de esos poemas. Y tenemos la posibilidad de escuchar Arbolito. ...y la presentación que nos hace nuestro querido amigo Pedro... ...uno de los músicos de Arbolito. Hola, soy Pedro de Arbolito y... ...bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Che... ...ni más ni menos. Y es una poesía en realidad de, de Constantini... Que, ...a la que le pusimos música, Ezequiel le puso música... ...y después con la banda le dimos así la sonoridad este, nuestra de Arbolito y bueno Constantini es un poeta que que nos que nos toca no nos nos nos interpela eh, yo me acuerdo que lo conocí cuando cuando militaba en hijos con Edu eh, yo estaba en la Comisión de Arte y Política y y ahí lo lo conocí a, a conocí la obra de Constantini y bueno vaya si alguien sabe de, de arte y política como él no porque su su, su poesía está este, cargada de política pero con una con un toque esencialmente artístico con una cosa muy eh, muy poética siempre no y es algo que que realmente es admirable así que no es la primera vez que hacemos esto de ponerle música a, a poetas lo hemos hecho, bueno la primera canción de Arbolito en realidad es una poesía está basada en la poesía de, de Juan Gelman la oración al desocupado y bueno y está, está con Constantini eh, la verdad que quedamos muy contentos con, con la canción como quedó, así que los convido en nombre de Arbolito a escuchar esta canción Che A lo mejor está debajo del a lo mejor, nos miraré adentro del ropero A lo mejor, ese colravoa no es una ceňa A lo mejor, ese pez colorado Es guerrillero Yo juro haberlo visto de gato en azoteas Yo corriendo solo del teléfono señora ha revisado bien adentro de su cama John, que es esa barba que asoma en tu chaleco lavar todas las caras de los negros ficar la cordillera de los Andes meter a Sudamérica a dónde yeah. en un termo a lo mejor está en la pampa y es granizo a lo mejor Es en la calle y es el viento, a lo mejor es una fiebre que no jura, a lo mejor es rebelión, y está viniendo. Montaba una guitarra en Buenos Aires entraba en bandoneones y disépolos. En uruguayo punteaba una milonga con el diablo y que en Brasil vestido de caboclo bajaba los terreiros a lo mejor Alo mejor es el colorado es una seña, A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. A lo mejor está la pampa y es granizo. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre. El reunión está vinierno, la otra oreja por el Che Guevara. Eh, poemas, ¿no? De Julio Cortázar y de Humberto Constantini, ¿no? Este, la musicalización también estaba... Bueno, la edición eh, no, este, está muy buena, está muy buena. Bueno, y vamos a empezar a recorrer eh, el rock y no tan rock de Argentina en... ...en homenaje al Che, ¿no? Dice, como cantaba el payador perseguido... ...dice, alguna gente se mueve para volver a nacer... ...y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al rock argentino... ...al rock nacional... ...muchas bandas de nuestro país han traído nuevamente a la vida... ...al revolucionario universal... ...nacido en Argentina, pero latinoamericano de vocación... ...así nos decía el subcomandante insurgente Marcos... Bueno, a principios de los 70, a los vientos de rebeldía, soplaban sobre el mundo y, y no, nos, no nos excluía ese mundo, ¿no? Entonces, buena parte de la juventud vivía para cambiar la realidad. En los años fundacionales del rock argentino, mencionar a Ernesto Guevara eh, en una canción era una idea delirante, ¿no? Por la obvia coyuntura sociopolítico y militar, ¿no? Y vamos a escuchar entonces, ahora... No, este... Be, ahí está. A cinco años de que el Che se hizo eterno en la higuera, editaba su primer trabajo solista después de la separación de la emblemática Joven Guardia. Roque Narvaja nos canta Camilo y Ernesto. Camilo y Ernesto fueron Camino del cementerio A reposar de por vida Por sus esfuerzos eternos Camilo y Ernesto fueron camino del cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz antorcha de los caídos en una guerra sin luz Zamorar, sabiendo que ya era tiempo de una cosecha sin gloria. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, antorcha de los caídos en una guerra sin. 72 gran aceptación generó la canción y su estribillo hoy te queremos cantar nadie te puede olvidar Vos estás vivo en todos lados todos como un sol los seguidores del grupo se adueñaron del tema y asumieron que estaba dedicado al che hoy te queremos cantar alma y vida por la otra oreja dentro de tu luz Mas te vimos lucha, hay cosas que no verás más, porque ya no estás, te vimos lucha, porque te secara, oh, oh, oh, como un lirio con sus botas de metal, como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. MULȚUMIT Año 1992 Cuando los fabulosos Cadillac Presentan Gallo Rojo El emotivo llamado el comandante De este barrio se hacía eco De la realidad social y de la atomizante apatía Que nos atravesaba Vicentico cantaba Es por eso que te pido que no vuelvas Que nos vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre Que está dormida Algún día esta cuadra va a ser como vos querías Y mañana será todo el barrio Que te siga Los fabulosos Cadillac presentan gallo rojo tiempo, que era fuerte y peleaba Vasco un gallo gallo rojo tan valiente comandante de este barrio no me importaba si eran 10 si eran 20 si eran mileras grandes son de mayo hoy la gente va dormida na Puedes despertarlo, es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertas toda la sangre que está dormida. Algún día esta fuera. Mañana será todo el barrio, el que te siga. Cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Mañana serán 10 serán veinte, serán mil a tu lado son de mayo, un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando, es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que están dormidas. Să râd doar te Sangre que está dormida, ah, algún día esta cuera va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te que en el 98 reivindicaba al el hombre de la estrella, afirmando esto entre poderosos acordes de Hard Rock que de esta bravura tu sueño parió lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Seguidamente Chiso clamaba, dame de esa espuma, contagia valor. La Rengas El Hombre de la Estrella Nunca murió cuando mandaron al perro Dame esa fuma, contagia valor Que no haya tumba ni nada, que enloquece Se hace como el viento y no se ve Se metía So vese a vivir esaura tu sueño pario, lo que aún sostiene mi aliento La rabia nunca murió cuando mataron al perro. No me contagia valor Que no hace unvali nada que lo que sécó no se ve. Te-am lăsat în sin perder la ternura jamás aprendí a sangrar verde dame de sapo man contagia taxavallo Que no hace un que se como y no sé se me pierde en cada batalla Estás escuchando En la otra oreja Y vamos a leer Algunos mensajes de Andrea Este Escuchando el programa Gabriel Cabrejas que dice Hay más temas dedicados al Che De los que sabíamos o imaginábamos eh, De las De los clásicos conocidos a la renga Como, ilumi como otro Iluminador programa Gracias Edu, gracias eh, Gabriel Cabrejas Y no sabés lo que tenemos En este programa y en el próximo ¿eh? Eh, Muchos temas, estoy leyendo un libro sobre el rock Y mmm, ya lo leí, ¿no? Pero Y este programa está basado en, en esos apuntes Bueno, está Jorge eh, de Buenos Aires Eh, María José desde Uruguay, Isa de La Plata, dice que qué emoción, ¿no?, con la renga. Eh, Susana Gás de Bucaramanga, Gabriela de, desde Buenos Aires, ¿no?, Graciela desde Buenos Aires, también Soraya, que le puso la voz al separador, gracias Soraya... ...alberto y Dalila... ...Andrea Chulac de acá de Mar del Plata... ...Carmen Capdevila desde Neuquén... Eh, ...Kelly Díaz desde Colombia... ...también escuchando La Otra Oreja... Eh, ...hay muchos, muchas otras orejas, ¿no? Está también eh, Pablo... ...Pablo, eh, que lo vamos a invitar un día, ¿no? Pablo Martínez, ¿venís al programa algún día... ...para pasar murgas, este, candombes... Eh, no eh, bueno Dale. qué qué pasa sí bueno Pablo Cala como siempre excelente programa aquí escuchándolos con Martín Martín que tiene una colección de fauna en su casa que tiene de todo por eso yo no voy no no viene de todo este bueno abrazos a ellos eh, está Gladys Aristimunio también desde el sur escuchando este programa Eh, hay mucha gente que en diferido lo escucha, ¿no? Al otro día Mirta Baravalle, Norita Cortinias, por favor un abrazote enorme. Ya, ya lo vamos a hacer eh, realidad en, en, en pocas semanas, ¿no? Sí. Eh, Tenemos un mensaje grabado, eh, lo pasamos Pablo. A ver, eh, Alejandro nos manda un mensaje. No podemos menos que reivindicar la lucha del Che Guevara su carácter internacionalista esto de entender de que no había posibilidad de ninguna coexistencia pacífica con el imperialismo y de que esta claridad de que la revolución no podía ser este, sino violenta de que había que levantar a los pueblos contra la opresión imperialista contra las burguesías y romper la política contrarrevolucionaria de que bajaba desde Moscú Esto no quita ver los errores, los terribles errores trágicos que cometió el Che, especialmente en Bolivia. El primero de los errores fue no entender la realidad boliviana, de que en Bolivia la vanguardia, el sector más politizado, más organizado y preparado políticamente eran los mineros en toda la historia. Inclusive con una, con una riquísima historia de enfrentamiento con los ejércitos regulares de la dictadura y habiéndole propinado fuertes derrotas, defendiendo las minas, impidiendo que entrara el ejército, que destruyeran su radio. En plena dictadura desde la desde las minas se seguía eh, impartiendo cursos de marxismo, de formación sindical para, para los obreros. La segunda cuestión es, es, es haberse apoyado, pretender de que eh, la revolución en Bolivia se podía hacer desde desde el campesinado, desde los sectores más atrasados del campesinado. Y, y desde este sector eh, lo aislaron y lo traicionaron también. Pero la traición más importante fue la del Partido Comunista Boliviano, que en lugar de sostenerlo y apoyarlo, lo, lo aisló y lo combatió, porque iba en contra de las directivas de Moscú. Esto, este balance tenemos que hacerlo, no, este, porque... ¿Quiénes fueron los que le tendieron una mano al quienes ¿Quiénes lo, lo traicionaron, lo entregaron? ¿Y cuáles fueron sus errores? Porque eh, eh, cuando reivindicamos su figura revolucionaria tenemos que hacerlo de conjunto, entender sus virtudes, sus aciertos, su heroísmo y también sus trágicos errores. Un abrazo para todos. ...gracias Alejandro... Eh, eh, ...te vamos a hacer... ...bastarte mensajes... Favor, poner un poquito de música? Eh, ...bueno, Río nos manda a pasar música, ¿no? ...y vamos a pasar ahora... ...a este... ...al 98, seguimos con la Versuit Bergarabat... ...que editaba un, un álbum que hacía conocida a la banda... ¿No? El, el álbum Libertinaje y al ritmo del candombe y sin llamarlo por su nombre le dedicaban Murguita del Sur una de las más claras metáforas que emplearon para nombrarlo es con el tiempo se nos fue para una cresta de una ola que, que no para de crecer hoy su cara está en todas las remeras es un muerto que no para de nacer Bueno, eso cantaba la suite no solo por lo de las remeras, sino porque continúan las palabras de, del Che Guevara en las Naciones Unidas, no en el 64, cuando afirmaba que esa ola ya no parará jamás. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos aspectos. Burguita del Sur, la suite Bergarabat. En no homenaja al Che. Quattro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez. El muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te abopa, que te aplasta, boludas para matar, palomas para, para matar. Después, cuando ya no queda nada. Más ojos no hay más mano lo que acariciar, no hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un nombre y la gente hoy está queriendo más ni a cantar, no se anima ni a cantar, alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. ¿Qué es esa? Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se los llevan al roquero. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan Más allá de, del pelado Cordera, ¿no? Ey, pero el tema es buenísimo, ¿no? la morguita del sur. Y ahora escuchamos eh, un tema que fue compuesto en el, en el 98 también. La mancha de Rolando lanzaba San Ernesto y cantaban... ...el comandante nunca se muere su foto y quiere tener la razón... Y ahora va a, buscarte, va a buscarte mi canto infinito. Andas por mi barrio queriendo volver. La mancha de Rolando en homenaje al Che, San Ernesto. No se habla de vos, oigo los ecos del libertador. Nada me sobra, nada me falta, y vi tu cara en la puesta. habla de vos oigo los ecos del libertador, nada me sobra, nada me falta, viví tu cara en la posta del sol. San Ernesto por los cuatro. De viudas Lloran tus manos Cantan al cielo Sus llantos Su dios Y ahora va a buscarte Mi canto infinito Andas por mi barrio Queriendo volver Queriendo volver Es al algún pelotón. el comandante nunca se muere su foto tiene tener la razón y ahora va a buscar temas y Ahí se iba, no, este, nos cantaban que el olvido nunca se fue. Bueno y y hay músicos que le pusieron, el y se le pusieron música a las letras de Ernesto Guevara. Con Escuchamos a los mineros de Bolivia. León Gieco, obviamente. Letra de Ernesto Guevara de la Serna en el 53. Su canción. mineros del pueblo son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno Ya lo ciega y la dinamita está ya. ¿Tenés alguna otra palabra... ...de otra expresión? No. Sí, a ver, Lara, decime... De La otra, otra oreja. Sí, pero no, eh, Lara... En serio, no me interrumpas. Bueno, pero... ...pero, pero... ...me tenías que decir algo... Está bien, presenté una subversión... ...de hasta siempre, y listo. Bueno, ¿viste? Que de esa manera nos... ...nos entendemos... Bien, este, vamos a escuchar a, a Rolando Goldman, este charanguista maravilloso, un amigazo, que lo vuelvo a contar, ¿no? Que estando en Chiapas, yo le pedí una versión de, de Hasta Siempre, para mi colección, y él me dijo, este, bueno, vos conseguime la palabra del subcomandante insurgente Marcos y yo la hago. Bueno, la tuvo que hacer, ¿no? ...y aquí está bajo la lluvia... ...el subcomandante insurgente Marcos... ...y se escucha al gato... ...a un gato que se llamaba Error... ...este... ...y con el charango... ...de Rolando Goldman... ...¿lo escuchamos? Y seguimos prometiendo para el próximo programa... ...completar la lista... ...de los temas en homenaje al Che... ...y otra canción... ...que tienen la letra del Che... ...¿no?... ...un reggae... ...saludamos a, a... mucha gente... ...inclusive a Angélica Nadie... ...de... ...de Veracruz creo que está... ...en México... ...y nos vamos... ...este homenaje al Che... ...uno lo puede criticar... ...¿no?... ...por... ...por foquista... ...por... ...por aislado... Pero puso, puso la vida, ¿no? Este bueno, y nos vamos, ¿no? Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ciudadano del mundo, ya recuerda lo que ya sabíamos desde Martaco y que a veces olvidamos la humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Tiempo después, la memoria y la esperanza le tomaron la mano para escribir en su carta de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte, y la posibilidad real de hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, Si sí es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y entonces el Che siguió su camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre. Como quien dice, nos vemos al pasto. Una y otra vez la imagen del Che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. He dicho soñando. Debe haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se durmió. ¿Quién está equivocado? El poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del yuno. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida dijeron que la rebeldía terminó